Seguimos en la mañana de Encuentro con Amigos, lo he dicho, hace un ratito Walter les comentaba por el sitio web que habíamos, eh, nos habíamos enterado de que estaban suspendidas las clases en el SEM 4. Estamos con Alejandra Colalunga de la delegación Vierma eh, que nos estaba contando por interno hace un ratito eh, los daños que hicieron en esta escuela. Buen día Colalunga, Roxana te saluda aquí en Radio Encuentro. Hola buen día Alejandra Colalunga, sí buen día Roxana. Bueno contanos qué, qué ha pasado, qué información tienen los la Bueno, receta. las clases en el CEN cuatro empezaron normalmente porque hay una batería de baños que están eh, funciona bien. El tema es que es un vandalismo que estamos obteniendo ya, en ese edificio ya de hace bastante tiempo. Eh, eh anteriormente nos han cerrado hasta la llave de, de paso para que no entre el agua a los tanques, sí, la llave de paso que está en la vereda. Este fin de semana, principalmente el sábado, porque nosotros estuvimos monitoreando durante todo el fin de semana, ayer fuimos y cuando llegamos estaban los tanques del ala larga, uh -huh. ¿sí? le habían sacado las tapas, pasaron a las palomas y las metieron adentro, uh -huh. tiraron madera, rompieron los desagües, las eh, perdón, desagües no se llaman, los respiraderos de los baños, los tiraron, lo, los vidrios del Zoom... Eh, los policarbonatos los rompieron, eh, rompieron una puerta, la arrancaron, una puerta que queda justo al baño en la parte de atrás. Eh, el jardincito del seno ochenta um, rompieron, a, fue destrozo, o sea, tirar todo lo que estaba uh -huh. en el jardincito, o sea los, que, que los armarios se... de la sí. receptoría, uh -huh. las aulas no, las aulas quedaron bien como estaban. Eh, eh, abrían los armarios y tiraban no en los lugares donde también están las armas sino en las aulas y todo eso y en la preceptoría uh -huh. o sea que eso que, que se hablaba sobre eh, contaminación del agua de los tanques es porque tiraban las palomas Pero muertas un ala, claro, el ala larga el ala corta como están todos enrejados no pasó nada ahí el, en los tanques y también se llenaron uh -huh. y están todos bien y lo único que habían trabado era una llave de paso. En el ala larga es el destrozo que hicieron. No es que están los tanques contaminados, sino que al matar las palomas las tiraban adentro. Igual van a tener que sanear bueno, En ¿no? este momento ya se está arreglando todo. En este momento, yo por eso te estaba comentando, que ya hoy, siete y media de la mañana, ayer a la noche, se hizo la puerta que habían roto también ya se arregló se arregló y en este momento está haciendo la limpieza de nuevo de todos esos tanques, arreglando los tanques, del ala larga, uh -huh. ¿no, eh? ¿Sí? el ala corta está bien, no, no, no hicieron nada uh -huh. y restableciendo todo el agua de, de ese de ese sector, eh, ¿cuál agarraría la batería de baña sí. del ala larga, ¿cómo es el tema? ¿hay serenos en, en la escuela? el sereno sí pero lo que pasa es que lo han hecho en el momento donde el sereno no estaba Entonces no hay... Sí, ya estamos... ¿Qué es que no hay? El cereno el va de 12 a 6 de la mañana, ¿sí? Ah. Y ahí tiene días que son... Franco. Que eh, tiene días de Franco. Ya venimos con vandalismo de hace rato en esa escuela, ¿sí? Uh -huh. O rompen, ya te digo, principalmente son los techos, eh, en los tanques, eh, cierran las canillas de paso, ahora habían bloqueado una. Eh bueno, es un constante y están con un jardincito, entran a los jardincitos que tienen los centros escolares del 70, son jardincitos donde por ahí las mamás llevan a sus nenes mientras están estudiando. O sea, o sea que las clases no se suspendieron. Hola. El 4 empezaron normalmente porque teníamos el agua del del, del, del de esta parte de la La Corta, ¿sí? Uh -huh. Y ahora yo estoy monitoreando directamente para ver cómo reconstruir la otra para empezar a, a trabajar normalmente, ¿no? Con el turno de la tarde que tengo miedo que no me llegue la, que no me alcance el agua. Uh -huh. Pero se está trabajando arduamente para uh -huh. tener todo el día clase.